México declara la guerra formalmente a los países alejados. Y declarar, según los propuestos concretos de secretarios de Estado y de secretos de departamentos autónomos, reunir a nuestra capital el viernes 22 del provincie, que a partir de esta fecha exista un estado de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Pacífico. 1939 inicia un conflicto global que cambia el mundo para siempre, la Segunda Guerra Mundial. Si sobre Europa se impondrá Los aliados no esperaban Represarla tan brutal ya Mal hiperábamos en la revolución El petróleo se buscaba Y se logró la expropiación Con sus sangres y cicatrices Mi nación se levantaba Pero ataques y amenazas Eso no se lo esperaba México abogaba por la paz entre naciones Dondenando al deserraigo Sus recientes anexiones Sin ser superpotencia Levanta fuerte la voz Austracos y polacos Libertad para los dos Después de Chacón Las amenazas acaban en agresión Submarinos alemanes atacan a la nación La tensión se respiraba en todo este territorio Un de buques mexicano, sin motivo eso es notorio Al otro lado del mundo Japón atacó las bases Yamamoto dio la orden, atacan los kamikazes Los gringos sufrieron bajas en las islas de Hawái Los nipones los embisten al grito de ¡Honai! ¡Honai! De los yankees mi nación se alertaba Si mil charros con coraje y con valor se preparaban Bien armados con caballos, pistolas y con machetes Esperaban firmemente a nazis y japoneses No cualquiera defiende así con su bandera Se necesitan fuerza, carácter y valor Como quieras, protegieron a su tierra Las ángeles aztecas se merecen nuestro honor Y esta fase de la historia no se olvida Los soldados acercaron Un documento en protesta Indemnice nuestros daños Esperamos la respuesta Es potencias adversarias Omitieron la advertencia Gritan todos los patriotas A la guerra y sin cremencia De todos los rincones De nuestra gran nación Se enlistaron con patriotas Para esta operación El pacífico, el destino Incierta la ubicación Mexicanos muy valientes Guerreros por convicción En el 45 arribaron a Filipinas Una nación hermana Se encontraba hoy en las ruinas En Manila los aliados Recibieron con honor A la sangre Y las aztecas que lucharon con valor El escuadrón ya lo sabía que era un rival muy peligroso Aguerrido y conocido por terrible y poderoso ¡Pero treinta mil! También supieron del poder que les guardó 200 años, allí les evocaer Destruyendo infraestructura, armas con voces y refuerzos Su destreza por el aire como aguilas en el viento Con misiones siempre tentaderamente peligrosas Como el bombardo en picada con acciones asombrosas Terminó la guerra, sufrimiento y el dolor Hay laureles de victoria, también se apuntó de honor Con aplausos monumentos festejaron con euforia Y las águilas caídas quedan en nuestra memoria ¡No cualquiera! cualquiera. ¡Defiéndase! dame fuerza cada te de valor como quieras protegieron la su tierra las aztecas y las astecas merecen nuestro honor esta fase de la historia no olvida los soldados aceptaron su muerte para vivir su coraje es el que nos inspira para unir a unirnos y no estar